www.sansador.org.ar Volvemos al aire desde San Salvador de Jujuy. Escuchábamos recién a Sofía Viola con Respirar el Alba. Quería reconocerle eh, que haya puesto esa canción Pancho, nada más. Gracias. Eh. Sí, chau. Aprovechamos, aprovechamos de paso para mandar un saludo a los compañeros de Convolocoto que nos acercaron un DVD que vamos a estar pasando la música de ellos siempre también una música muy y compañeros muy comprometidos este pero bueno eh, continuamos ahora con las entrevistas Así ahora vamos a estar hablando con Verónica Andino, secretaria adjunta de SUTEF, de Tierra del Fuego que bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco del tema, pero ahora la situación es bastante dramática, ¿no? Digamos, el, el gobierno, digamos, de Bertones, de Tierra del Fuego, que pertenece al Frente para la Victoria, ha decidido poner policías en la escuela, digamos. Esa foto, la verdad, que, que, que, que habla más que mil notas, es impactante. ¿Cómo se ha sentido, Verónica, buenos días, cómo se ha sentido eso de tener un policía rondando en la escuela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero, buen día, buen, buen día para todos. Mira, la situación es, como vos decís, realmente extrema, ¿no? Imaginate la, la sensación de, de inseguridad absoluta ¿no? y de desprotección en la que se pone no solo a, a los docentes, sino a todos los niños, a toda la comunidad, en realidad, con la presencia policial adentro de las escuelas. Y sobre todo porque ha sido, digamos, como eh, una manera de, de, de parte del gobierno de garantizar ¿no? que eh, se cubren a los docentes con cargo rompe huelga y la manera que ha tenido de llevar adelante esta situación absolutamente ilegal digamos es con la presencia de personal policial armado adentro de los eh, edificios escolares. Eh, la semana pasada nosotros venimos eh, desde hace cuatro semanas ya con diferentes intentos por parte del Ministerio de Educación de romper la huelga de los trabajadores, que ya lleva hoy 76 días, con diferentes maniobras, digamos, para cubrir eh, a los docentes que están de paro. Primero hubo todo un intento por parte de poner eh, auxiliares administrativos, dentro eh, auxiliares, perdón, de, de grado dentro de las escuelas, después fueron padres par pedagógico que es otra figura que, que también tenemos acá, después fue el intento de poner maestros de año, para cubrir, o sea, un segundo maestro de año para cubrir a los grados que estaban de paro, y después llegamos ya a la cuarta semana, cuando nada de eso se pudo llevar adelante, a la más absoluta ilegalidad, nombrando comisiones de servicio, ¿sí?, por parte del gobierno, a personas que incluso en algunos casos no son docentes, no tienen título docente, son estudiantes, por lo tanto pasan por encima de toda la normativa vigente, ¿no?, en relación a la, a la cobertura y entrega de cargos, eh, con personas que no son agentes del Estado, que no tienen, obviamente, ni la inscripción en el listado de junta de clasificación y e disciplina, ni la merituación que corresponde, ni el psicofísico de hecho. O sea, personas que no están... hecho El decreto dice personas, ¿no? Ni siquiera docentes eh, para habilitar esta cobertura y la manera de llevarlos a las instituciones es con la presencia policial, Eh, adentro de, de las instituciones escolares, cosa que es absolutamente grave, ¿no? Y como vos decías, eh, no solo la imagen, ya de por sí, ¿no? La imagen es impactante, imagínate lo que eso significa y que nosotros entendemos que también los mismos padres tienen que, que repudiar, ¿no? Porque llevar a tu hijo a, a la escuela cuando adentro hay personal policial armado con todos los riesgos que eso implica, con el impacto qué significa para los niños y demás. Una situación realmente extrema, crítica, que nosotros la denunciamos, que esperamos que, que se deponga, digamos, esta esta situación por parte del gobierno, porque, bueno, nos deja a toda la sociedad en un, en un lugar de indefensión absoluta, ¿no? Verónica, ¿nos podrías comentar, digamos, por qué es una imagen impactante? Digamos, pude leer en algunos medios donde hablaba de que en algunas escuelas había eh, policías dentro de la dirección digamos, este, a la par del director como manejando la situación podrías eh, contarnos eso porque la verdad es que es una imagen bastante fuerte como te decía recién es para como esta herramienta que ha usado el gobierno es absolutamente ilegal ¿no? de hecho, tanto las supervisiones escolares que son quienes el personal de carrera que entrega en actos públicos los cargos de cobertura ¿no? para las instituciones escolares pasó, eh, la definición del gobierno del Ministerio de Educación pasó por encima de todas esas estructuras y directamente eh, la, la secretaria de una de las secretarias eh, la señora Castiglione del gobierno, no le entregó por ejemplo a una docente el cargo sentada en su auto ¿no? al frente de, del jardincito donde tenía que ir a, a tomar con un papelito que decía vos andá a la secretaría con ese papel y te van a y te van a dar el cargo, ¿no? Mintiéndole absolutamente además, ¿no? Esa persona terminó después renunciando porque obviamente se dio cuenta que se habían vulnerado todos sus derechos y que estaba poniéndose ella en una cuestión de ilegalidad, ¿no? La manera que ha tenido el gobierno de llevar adelante esta acción es con la presencia policial, en algunos casos con la resistencia parte de, de los equipos directivos y demás, pero en otros casos, bueno, todos sabemos también, ¿no? Hay militantes del, del gobierno en, en todos lados y hay algunos eh, equipos directivos o personas que han garantizado eso con la presencia de la policía no eh, adentro de las escuelas para poder entregar estos cargos que no son ni más ni menos que punteros políticos puestos por el gobierno adentro de las escuelas para, eh, por un lado, romper la huelga de los trabajadores, pero además no hacer uso de la información eh, de, de quiénes son los que hacen paro, quiénes son más o menos revoltosos, quiénes eh, faltan, digamos. Vamos a llegar a un punto en que si la docente, por lo que sea, cualquier docente eh, tiene una licencia, digamos, por enfermedad, bueno, parece que, que lo que van a hacer es marcarlos, ¿no?, a los docentes para que esos eh, docentes sean los los puntos, digamos, eh, por parte del gobierno, a perseguir, ¿no? a Bueno, a ese docente no se le da el cargo, una cosa realmente, bueno, muy preocupante. Obviamente nosotros estamos, hemos hecho todas las presentaciones en la justicia que que se merece, digamos, la situación, pero eh, también sabemos que nosotros estamos viviendo, sé que ustedes un poco al tanto estarán, pero estamos viviendo cuestiones persecutorias por parte del gobierno que han llegado incluso, ¿no?, a la detención de cinco compañeros en la madrugada, en sus casas, eh, en operativos eh, realmente sin ningún tipo de garantías, ¿no?, ni testigos, golpeando tanto a los a los compañeros como a sus familias, ¿no?, donde había presencia de sus hijos y demás, o sea, eh, estamos en una situación que uno puede decir que no hay Estado de Derecho en la provincia de Tierra del Fuego, no hay garantías, constitucionales que estén protegidas por parte de, del Estado Provincial, sino que es el mismo gobierno no el que lleva adelante los actos ilícitos. Eh, Verónica, eh, muy buenos días, Victoria de la Saluda. Yo quería consultarle, usted mencionaba que son 76 días ya de conflicto y en el en el que usted también mencionaba bueno eh, la persecución, las causas armadas que se dieron en, eh, en torno a toda esta violencia que se vive en Tierra del Fuego. ¿Y cuál es? Bueno que ya de vino en, en esta situación cuáles han sido los reclamos puntuales desde el sector de, de trabajadores desde la educación pública que llevaron a esta a esta realidad que hoy están viviendo mira nosotros en realidad eh, como sector fuimos eh, entiendo yo llevados no por nuestros compañeros a una resistencia mucho más amplia que, que se ha conformado en esta unión de gremios Eh, y jubilados de la provincia, donde somos más de 20 las organizaciones que estamos resi resistiendo un paquete de leyes eh, presentado por el por el gobierno provincial y aprobado por la legislatura en la madrugada del 9 de enero, no en pleno receso escolar, digamos, y con todo lo que significa para quienes vivimos, quizás, en la mayoría de los casos, a más de 3.000 kilómetros de de distancia de las familias, ¿no? Y hay mucha gente que viaja, digamos, en esa época, por eso quiero ponerlo en contexto, ¿no? Porque bueno, fue eh, en la madrugada de ese día cuando se aprobaron leyes que han venido a, a quitarles derechos en el caso de la docencia, derechos centenarios a los trabajadores, ¿no? A modificar el régimen jubilatorio, a quitar el 82% móvil, a licuar las deudas que el gobierno provincial tiene con la caja de los trabajadores a quitarnos la autarquía de nuestra caja, a intentar eh, sacarnos también, por supuesto, la, la obra social y desregularla con un impuesto, nosotros le decimos impuesto a las ganancias fueguino porque es definitivamente eso, un, un mal llamado aporte solidario que le reduce el, el salario a los trabajadores con un criterio de, de edad sin ninguna explicación ni fundamento, ¿no?, Eh, aquel que tiene más edad le sacan más plata, digamos le quita a, a nuestros jubilados, en algunos casos, hasta el 15% de su salario, nos saca la, la movilidad, eh, la determinación del haber, bueno, todo eso en relación a los empleados eh, que tenemos nuestra caja provincial, ¿verdad? Y después un impuestazo generalizado con la creación de una agencia de recaudación fueguina, que tiene poder confiscatorio sobre los bienes de todo aquel que no pueda pagar en, tie en tiempo y forma sus impuestos directamente, eh, el gobierno se va a quedar con sus bienes. Eh, realmente sí. parece, yo sé que es muy impactante no de escucharlo sí, sí, sí. y muchísimo más de leerlo. Yo les puedo decir que lo el, aquel compañero que puede y lee, digamos, eh, estas potestas de la agencia de recaudación, le da miedo. No, nosotros ahora estamos en una situación de extrema indefensión si todos los ciudadanos, no solo los trabajadores, no solo los trabajadores estatales, ni mucho menos los de solo los de educación, sino que estamos en una situación de indefensión absoluta donde eh, no hay división de poderes, el poder judicial es eh, definitivamente afín al, al poder político, lo ha demostrado con diferentes Eh, acciones digamos como por ejemplo eh, aceptando y firmando una acordada para que ese impuesto ese aporte solidario eh, aportarlo digamos no entonces ya obviamente el superior tribunal de justicia adelanta una posición no se acepta que que les retiren digamos que le saquen eh, el aporte así que es bueno la situación es compleja. Nosotros, de todas maneras, como te decía, llevamos 76 días de lucha y resistencia. El pueblo está definido y cada vez teniendo más conciencia de la situación. Tenemos a Campes en las tres ciudades de la provincia, con marchas multitudinarias eh, en repudio, en rechazo a esta, a esta situación. Y bueno, organizando la resistencia, en ese punto estamos nosotros. Desde, desde el sector y desde toda la unión de gremios organizando todos los días la resistencia en defensa de los derechos. Perfecto, muy muy claro lo que lo que nos lo que nos has marcado. Este agradecemos mucho la posibilidad de haber tenido esta entrevista, nos nos, nos resultaba impactante y con lo que acabas de decir mayor todavía el impacto de lo que es la realidad fuevina y bueno, seguramente en futuros enredandos seguramente estaremos volviendo a llamar para ver cómo continúa esta resistencia y esta lucha por los derechos tan, tan, este, tan vulnerados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, para nosotros eh, y para todos, ¿no? Vivir tan lejos y ustedes que viven en el otro extremo, ¿no? Eh, es muy importante poder difundir, poder concientizar, porque entendemos que en este momento vienen por nosotros, pero que vienen por todos, que, que no es más que un un laboratorio Tierra del Fuego del de ajuste que se pretende implementar en, en todo nuestro país. Así que llamamos a la, a la mayor resistencia obrera a, a defender nuestros derechos de la manera que haga falta y, bueno, agradecerles profundamente eso y estamos en contacto, por supuesto. Estamos en contacto. Un saludo y desde aquí toda nuestra fuerza. Gracias, buenos días. Ahí pasaba Verónica Andino, secretaria adjunta de Subtef de Tierra del Fuego, que nos comentaba un poco la situación. La verdad que es increíble no lo que está pasando. Eh. Sí, sí, hoy, así como ha habido días previos donde la nota, por ejemplo, determinante era la realidad laboral, me parece que hoy, si bien tocamos muchos elementos de la realidad laboral, me parece que hoy la nota, eh, eh, eh, lo más relevante de cada nota ha sido la deformación ha sido el el macondismo, digamos, ¿no? La perversión. La perversión, la deformación de los de los parámetros normales en pro de una mayor deformación todavía de la realidad socioeconómica, de la corrupción, en fin, de distintos de distintos elementos este que, que hacen al, al mal vivir de nuestra realidad local, ¿no? Así es, mandamos todo nuestro apoyo para la Tierra del Fuego como denunciábamos eh, también acá la, la presencia de la policía en, en, en instituciones públicas como escuelas eh, y bueno, ya han habido casos de militarización de los territorios y este es un caso extremo porque como comentábamos también el, la semana pasada eh, con cinco detenidos, que también lo mencionaba Verónica que fueron eh, brutalmente detenidos a las 3 de la mañana con eh, sin testigos eh, totalmente irregular y bueno y estos cargos ¿no? que, que, que la, la, como ella mencionó claudia castavini que es la subsecretaria de planeamiento educativo informativo y de evaluación del ministerio de educación de la provincia de, de tierra del, del fuego eh, hizo nombramientos de estos cargos rompehuelgas claro que... a mí eso me más allá digamos de si eran docentes no docentes si eran estudiante avanzados me parece que el claro objetivo digamos es romper la organización sí, sí, de sí, los sí, trabajadores. Sí, eh, Ejemplos de esto de rompe huelga y rompe huelgas impuestos eh mano militar y digamos, porque porque tenés a la policía armada al lado imponiéndolo, son ejemplos, no sé, de la década del 30. Aquí ejemplos justamente de la llamada década infame, ¿no? La primera década infame, entonces eh verdaderamente son regresiones. Que, que nada tiene que, que, que ver con el avance de, de, y la conquista de derechos laborales por parte de los trabajadores. ¿no? Eh, sí, aparte todo el aparato, yo leí algunas noticias de un diario digital, digamos, un titular que decía que lo, los, los niños están traumados por no ir a la escuela, este y titulares así, viste... Ah, no están traumados por el por ver un arma en la escuela? Si no están traumados por, por no oír, ir, a la digamos, ¿viste? Yo cuando el sí. chico me ponía contento cuando sí, iba yo también. <risa> Capaz que estoy traumatado por eso. Sí. Que hay una situación que se repite, ¿no? Que an anteriormente hablábamos con docentes de Santiago del Estero que también mantenían esta la lucha, ¿no? Por las reivindicaciones de los trabajadores del sector de como docentes, eh, pero sufrían esto desde los medios, ¿no? La la mínima minimizar eh, el reclamo el accionar la unificación de la lucha y esto claramente también está pasando en tierra del fuego pues si bien no, no hemos podido abundar eh, en esto específicamente con Verónica también se sufre no desde desde lo mediático el no el no poderse ser visibilizados Sí sí sí este eh, totalmente una una realidad bueno que, que aquí también la pasamos no aquí también en jujuy cuando a, ahí mismo los compañeros de Carilegua están hablando de una realidad abusiva y eso tampoco ha tenido la difusión necesaria por lo menos de parte de, de, de los medios eh, masivos de los medios oficiales que son los medios en última instancia formadores de sentido común no así que verdaderamente la invisibilización forma parte de esta eh, de esta de, de esta reacción con en contra de los derechos de los trabajadores y en contra de los derechos ambientales y en general en contra de los derechos del pueblo. Así es y además digamos quería decir digamos que esto genera un desgaste en la moral de los trabajadores, ¿no? Digamos digo en tener los medios de comunicación en contra, que no se difunde, qué sé yo, pero digamos 76 días de huelga, digamos en el caso de, de Tierra del Fuego, la verdad que, que es importante, digamos, ¿no? Digamos Digamos, digamos, este, digamos para ir digamos, cerrando entonces digamos, <risa> eh, para ir cerrando eh, bueno eh, eh, un saludo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron aquí un saludo a Mati, a Fer de voces y de la retaguardia que nos estuvieron este nos estuvieron colaborando enormemente un saludo a los compañeros de zumba la turba que también nos dieron una manitoy y eh, y un gran saludo a los compañeros Eh, docentes, a, no voy a nombrarlos a todos y cada uno porque son aproximadamente 50 los que dejamos sin internet hoy, pero un saludo a todos y cada uno de los 50. Y un saludo a la gente que nos acercó la galletita de hoy. También. Así que bueno, nos despedimos, un saludo para Javier que siempre pide que lo nombremos, digamos quiere ser famoso. Pero... Y un saludo para Pancho que Bien. siempre lo nombramos. Así es. Eh, también para Johnny, para el mono que están acá fuera de los micrófonos y que ayudan a hacer eh, este programa. Nos despedimos, nos estamos viendo el lunes nosotros desde Jujuy, no no sé si nos vemos, pero nos escuchamos seguramente. Mañana continúa el enredando las mañanas a las 10 de la mañana como todo la semana de lunes a viernes. Hasta luego. Hasta luego. Chau.